Hola chicos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Un martes más, maestro, de estar aquí compartiendo oídos. Micrófonos, hoy en el año de la pandemia. Comiendo año? un cacahuate. <ríe> sí, hoy es el programa número 37. Ya casi cumplimos 40 programas. Cuando cumplamos, sí, nos hacemos una fiesta. Así como con las clases. Con las clases de baile por internet. ¿A vamos, maestro, esto va a ser rápido. Ajá. Uh -huh. <ríe> Martes 17 de noviembre, eh, ay, aquí el chico de los controles nos, nos anda haciendo unos, unos cambios. Eh, martes 17 de noviembre, increíble cómo se está pasando el tiempo de rápido, pero bueno, ya vamos a la mitad del mes de noviembre, un mes muy bonito, ya está entrando el invierno, Con este cambio de horario le da unos sueños más temprano, pero bueno, ahí vamos, todo Como una perfecto. Nos da un sueño. <risa> sí, algo así. Sí, o no, maestro. Sí es. Bueno, estamos esperando de nueva por la próxima ocasión viene Benjamin Compton, <risa> pero por la próxima ocasión viene un poco retrasado, pero no importa, aquí lo estamos esperando con ansias. <risa> Ay, intenté no reírme, pero. <risa> Pero sí, seguramente el tráfico ahí de Lázaro Cárdenas y Colón lo detuvo, pero bueno, vamos a ver si ahorita nos manda un mensajito de que venga por ahí. Pero bueno, independientemente, maestro, eh, ¿podemos ir comenzando con el tema de hoy? y Sobre todo con los patrocinadores, ¿no? Ah, es cierto, yo decía que algo me faltaba el día de hoy. Patrocinadores, va saludos para ustedes. Alimentos Veganos Isis, que corroboramos que ya se estaban instalando ahorita que veníamos sí. a la radio a las 7 de la, de la tarde ya está tarde noche ya está muy oscuro y cuando pasamos por ahí ahorita parecía que, que no se iban a instalar pero efectivamente ahí están lo que pasa es que por el cambio de horario pues estaba, estaba muy, oscuro, muy oscuro ajá Pero ya ya están por ahí listos, así que si gustan ir a, a comerse una hamburguesa, un hot dog, unos taquitos, agüita fresca o refresco ahí. A desvelar el velo de Isis. Isis ahí los está esperando, chicos, para que no tarden. Granola gourmet, ya saben, panecitos de plátano, de zanahoria, galleta y recuerden que lo más interesante es que tenemos eh, versiones tradicionales y versiones veganas. De hecho, ya tenemos un nuevo punto de venta, Sí, para quien viva acá por, este, por esta parte de la zona centro de la ciudad eh, Nuestro amigo Juan Prado puso un, una panadería, panadería de autor Y él se encuentra en las calles de Nicolás Romero y Juan Manuel En la confluencia de la calle, ajá Exactamente, ahí en la pura esquina, ahí lo pueden encontrar Y a partir del día de hoy, eh, ahí tenemos un nuevo punto de venta Ya le trajimos... Eh, Panecitos de plátano y de zanahoria por lo pronto. Sí. Así que quien esté de este lado de la ciudad y guste, pues ya, más rápido puede, puede hacerse de unos panecitos. Y pues estamos en la rueda cartonera, maestro. Libros, café y buena compañía. Exactamente, aquí estamos. Eh, saludos a Ixba, que siempre nos atiende de maravilla. Nuestro. Barista. Barista de confianza. Sí, al señor Sergio Fonk, que ahorita no nos queda muy claro en qué parte de la República Mexicana está, pero... Pues, supongo que anda en Vallarta. Anda chambeando, saludos al buen Isra Soberanes también. Sí. Que se fueron juntos a trabajar. A la penitenciaría de mujeres en la, ciudad de, en la ciudad de Puerto Vallarta. Deberíamos invitarlos nuevamente para que nos platiquen qué andan haciendo de trabajo. Con ese proyecto interesantísimo de... Libros cartoneros en las penitenciarías. Sí, hay que agendar con ellos, pero que vengan los dos. ¿Le sí, parece, sí, maestro? Sí. ¿Sí? Pues saludos hasta el Mercado de Abastos. Frutas y verduras. Selectas. Selectas, con Rogelio Hurtado y Hugo Barrera. Exacto. En la calle 10, número 13 del Mercado de Abastos. Esperamos que algún día se animen a venir aquí a platicar con nosotros. Para conocer el punto de vista de, de, de los emprendedores, porque hoy vamos... Es el tema de hoy. El tema con Benjamín era un poco de la gente que emprende negocios. Y ellos, más que nada, son el, como el ícono del emprendimiento en el mercado de abastos. Ya tienen toda una tradición y toda una vida en el comercio. Y sería interesante que nos platicaran cómo fue que iniciaron ellos eh, esa etapa comercial en un lugar tan concurrido que es como ese mercado de bastos que creo yo que ya se están tardando ya deberían de haber agarrado valor para venir a su entrevista uh -huh. así que saludos a, a los dos porque seguramente nos están escuchando y pues eh, de, barrios, un cafecito nuestro... de barrio ya, primero café y luego existo en el sur de la ciudad donde es un, es un lugar donde estás por sobre la acera en la banqueta Y muy cómodamente puede estar degustando un rico café, un panini, viendo pasar los autos y conversando tranquilamente. Relajante. Sí, y recuerden, pues ahorita ya mucha gente está comenzando a salir utilizando su cubrebocas, manteniendo esto de la sana distancia. Recuerden, la pandemia no se ha terminado. Todavía tenemos el problema encima, pero hay que aprender a respetar estas reglas, que de hecho aprende uno a vivir con ellas, ¿no? Sí. Ya no es como tan complicado, sale uno de la casa y creo que de las primeras cosas que verificas, aparte de las llaves, si los traes es, es el, el cubrebocas. cubrebocas y si no, pues te regresas rápido, ¿no? Así que pues gracias a nuestros patrocinadores, estamos en busca de más patrocinadores, así que confíen en estos proyectos eh, independientes, tenemos que avanzar como sociedad. Generar redes. Exacto, generar redes, saber a qué se dedican, los que tenemos a un lado, probablemente uh, producen lo que necesitamos, pero no estábamos enterados. Exactamente, ¿no? es una manera de, dar, de darse a conocer. Exacto. Pues maestro, nuestro tema de hoy, uh -huh. humanismo, emprendimiento y autonomía. ¿Qué le parece el tema de hoy? Excelente, bueno, es, es un tema sugerido básicamente por nuestro invitado Benjamin Comto, pero es un tema que, pues a la que nosotros tenemos Alguna experiencia pues porque Meche y, y yo como hemos emprendido en el caso de nosotros con lo que, lo que es la panadería y la, granola. Eh, la granula y de, de hecho de incluso el, el, el, el, las instrucciones eh, o las clases de baile también es una manera de emprendimiento, ¿no? entonces creo que tenemos experiencia y tenemos eh, de qué hablar en ese sentido, ¿no? ya no, tenemos camino de recorrido. Sí, ya, bueno, hablando en el baile, cuando nos decidimos, pues ya hace 14 años, 14 años. si no me equivoco, estamos en el año 14, año 15, la sí. verdad no recuerdo bien, pero eh, pues sí cuesta un poco de valor sí. atreverse a hacer algo, porque número uno, estás poniendo un negocio, que ya existe, algo, algo que ya hace otra persona, simplemente tú le vas a poner tu sello, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de nosotros en el baile, pues ya había otras academias de baile, ¿no? Simplemente, pues, la, la forma de nosotros ah. de hacerlo, un poco, un poco diferente, sí, ¿no? Sí, Tenía sí. nuestro ¿Tienes sello... Tienes que encontrar algo nuevo, un, algo distintivo, algo, porque si no, ¿cómo vas a salir a, a promocionar o a ofrecer un, un producto? Bueno, lo que pasa es que con una actividad, eh, en este caso como es el baile, pues cada quien tiene una visión de, de las cosas, ¿no? Entonces, Exacto. Tú sales con una nueva visión y tú la, la ofreces y hay gente que, que embona con ella y, y pues funciona, ¿no? Yo te voy a decir, una de las cosas que yo creo que funcionó con nosotros en la academia es que rompimos con esta parte donde las otras academias se, se dedicaban mucho a las cuestiones de concursos y de comp y generar competencia. Ajá. Mira, ahorita afortunadamente ya tenemos aquí nuestro invitado. Ya llegó el invitado. Mi... Y hablando de humanismo y cooperativismo. Llegó despacito, despacito. Este, una de las características que nosotros desarrollamos en las clases de baile en la academia es no la competición, sino la integración. O sea, una de las cosas que yo por la que yo estoy que deberíamos de cambiar un poco en, en esa sociedad es por el cooperativismo más que por la competencia en sí. O sea, Correcto. Que, que, te, te, que te meten en la cabeza que tienes que casi, casi pasar por encima del otro, ¿no? Cuando podemos trabajar en equipo y generar una, una sociedad más cooperativa, donde toda la ciudad crezca en su conjunto. O puedes competir, pero sin el asunto este de pisotear al de al lado, ¿no? Creo que es un tema muy de cuando está escaso el recurso, tienes que luchar para sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Y eso nos vuelve competitivos. Sí. Si hubiera así recurso holgado y. Este, sí hay oportunidad para todos, sinceramente, sí. pero cuando vas empezando tienes como muchos miedos, ¿no? Sí, claro. Entonces eso te genera competencia natural uh -huh. por sobrevivir, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Oye, y dentro de esos miedos está el, no, es que el del compañero es mejor, es que él ya tiene sus clientes, ya tiene experiencia, ¿no? Pues, ¿quién va a querer de lo que yo hago, uh -huh. no? Sí, totalmente. Y, y aún así, cuando tomaste la decisión de emprender ese negocio... Pues tenías valor, pero de repente esto del mercado y, y de los éxitos de los compañeros te ponen un poco sí, a temblar, ¿no? La verdad que sí, es un tema muy… Eh, creo que cuando emprendes eh, te metes en una, en una… como ese efecto de bola de nieve uh -huh. per, para crecer. ¿no? Crecer positivamente, ¿no? el efecto de bola de nieve a veces se toma como para lo negativo, ¿no? que se va volviendo grande el problema, sí. pero en este caso yo creo que vas desarrollando tu ser porque sinceramente traemos, eh, Beto a veces lo menciona mucho, este, traemos heridas ¿no? este, en cuanto a nuestra conciencia colectiva, nuestro sí. humanismo, la competencia y todo esto. Que va, va a brotar en los momentos difíciles, cuando estás bien equilibrado, nah, o sea, cuando te la llevas a gusto la verdad no surgen los problemas, es cuando te llenas de, de complicaciones, de exigencias, de, de superarte a ti mismo, que sinceramente por esas fracturitas que estás creando al crecer, van a salir temas bien escabrosos, sí. que cada quien trae, ¿no? Cada quien sabe, el mío fue mucho, o todavía sigue siendo nada más que uno los empieza a reconocer, la inseguridad, ¿no? la inseguridad de, de poder eh, tener lo que el cliente va a querer, ah. siempre es satisfacer sus necesidades, o sea, y la verdad es que pues no existe eso, no uno tiene que estar seguro con lo que hace y entender su proceso de en qué punto te encuentras, porque si tú crees que ya eres el gran emprendedor de la vida y eres la solución al mundo... Lo que necesitaba el mundo. Lo que necesitaba el mundo, fácilmente te vas a caer de un escalerón que te trepaste y que no sabes cómo, cómo amortiguar la caída, ¿no? Y sabes qué creo que llevártela también un poco más relajada, porque uh -huh. eso que mencionas, o sea, le quieres dar el gusto a tus clientes, uh -huh. pero cuántos clientes tienes, quizá uh -huh. tienes cinco, uh -huh. pero uno es verde, otro es blanco, uh -huh. otro es morado, y tú le quieres dar gusto a todos con un solo producto, eso es muy complicado. Eh, y demasiado. solo te metes en el lío ¿Sí? de estar sufriendo Pensando esa parte. Por ellos en una empatía falsa, ¿no? Donde, aunque todos son de diferentes colores, les gusta. Tu solo producto, Ajá. tal y como lo Ajá. haces, no necesitan Ajá. otro asunto, Ajá. ¿no? Sí, no imagínate que existiera un productor por cada peculiaridad que quiere no, un cliente. No, no, no. Hay, hay, cosas, hay cosas que aportan los clientes que sí te pueden servir, lo vas sabiendo, pero al final la decisión está en uno y uno es el que va a dirigir el proyecto siempre. Y modificas, pero no pierdes la esencia. Uh -huh. Exacto, ¿No? exacto. Y creo que si, le, si te pones a darle gusto a cada cliente al 100, uh. pierdes tu esencia. Sí, Dejas de ser tu producto para hacer solamente lo que cada uno necesita, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque te no vas. me están haciendo acordar de, de las famosas leyes de Morphe. Ah ¿sí? ah, sí, sí. Dice, si cuando solucionas un problema surge otro. ¿sí? Ah, por sí, supuesto. <risa> si no, no sería vida. Sí. Y sí. problemas todo el tiempo hay, ¿no? Simplemente aprendes como a irlos. Bueno, mira, ahorita un tema que a mí me gustaría tocar de manera así, muy puntual es se ha generado todo un concepto del, del emprendedor, pero desde el punto de vista de gente que dice, yo doy, soy coaching de emprendimiento. Entonces, ¿cuál es la crítica? Uh -huh. si, si puede llamarse crítica, yo nada más quisiera señalar de que a veces son personas que nunca han emprendido nada entiendo. ¿Sí me explico? Entonces, de repente, si yo te voy a guiar... Un conferencista más que otra cosa, ¿no? entonces yo digo, pues, ¿cómo puede guiar un ciego un ciego? Sí, te entiendo. Entonces, porque para mí... Hay que fijarse, ¿verdad? Hay que fijarse bien, porque para mí emprendimiento, eso ha existido, como que se van generando nuevas terminologías para generar un mercado. En ese sentido, ellos lo generan y lo explotan. Para mí un emprendedor es el señor que un día se le ocurrió por una necesidad Eso. y en la esquina de la iglesia puso uno ya de lotes. Uh -huh, uh -huh. o Entonces sea, él dijo, ah, la necesidad uh -huh. me hace caminar, ¿no? Sí. Si la necesidad bajó a, a los monos del árbol. <risa> ¿Y sí? Entonces, <risa> qué importante ¿Qué, lo que dice. es ese, un emprendedor. Sí. Porque, es, es porque un, lo guió. Una necesidad básica de, la, de supervivencia. Decir, uh -huh. Tengo que sobrevivir y a lo mejor sabes que voy a vender elotes con chilito. Emprender. Yo creo que se refiere mucho y sí tiene razón en ese sentido. Y en su momento seguramente porque no había personas uh -huh. que, oye, es un elotito y no hay. La", y el señor dijo, bueno, yo me armo y paz. Puso la olla de elotes... donde justo estaba la gente que salía, vio la oportunidad, conjugó ciertos factores que que para él dijeron son suficientes para para generar algo sí. ahí no y, y creo que es bien importante lo que mencionas porque en la actualidad yo creo que una de las claves para para tener no solo emprender es fácil sí. no o sea animarte el primer pasito es fácil pero continuar eh, mantenerte y todo eso requiere creo que unos puntos claves que justo estaba desarrollando hace ratillo mm. y uno de ellos es que la autenticidad de tu servicio sea acorde a, a, a, a la actualidad. Uh -huh. Por ejemplo, y yo sé que muchas personas, por ejemplo, vamos a tomar ese ejemplo del elote, ¿no? Uh -huh. En ese momento el Señor tenía una olla de aluminio. Uh -huh. Y en esa olla de aluminio, que todavía las vemos porque uh -huh. son más económicas, sí. este, ahí cose sus elotes. Yo no, no quiero este, demeritar el esfuerzo de las personas que a, a lo mejor se complica este, tener una olla de, de ya sea de barro. ...o ya sea de acero inoxidable... De acero inoxidable. No, ...no sé si mucha gente sepa... ...pero el cocinar en aluminio... Eh, ...lo que genera es este... ...que se genera un, un compuesto llamado... ...óxido de aluminio... Sí. ...y eso se genera porque... ...como es un metal... Eh, ...fácilmente maleable... ...por eso es barato hacerlo... ...se expande... ...hace poros... ...cocinas... ...se le meten sustancias de tu comida... ...que la partícula de lote, ...por decir así... Y cuando vuelve a su normalidad, se templa otra vez a frío el, sí. el aluminio, guarda eso. Entonces, cuando vuelves a cocinar, ¿qué libera? Lo que tenías en aquel entonces, transformado, ¿no? Por un óxido. Entonces, este, muchas veces estamos buscando la causa de las enfermedades actuales, bla, bla, bla. Entonces, ok, un emprendimiento sencillo es solucionar ese tema, ¿no? No tiene que ser, no, que el elote azul, que nadie lo no, tiene. No, no. O sea, también está chido, ¿no? Sí pero si no tienes esa facilidad, realmente más bien tu necesidad es económica, pero quieres tener un pro, te ah, pues cocínalo en una olla de barro, que no te va a desprender material, obviamente que sea un barro que no se ha curado con estos silicatos sí. eh, que también desprenden compuestos, este, y es un tema, porque si fuera fácil, pues ya todos no, nadie trabajaría para nadie, ¿no? O sea, es un súper tema. Pero hay emprendimientos muy sencillos que resuelven necesidades comunales... ...y ahí creo que es uno de los temas prioritarios, ¿no? Sí. Encontrar la necesidad que no esté cubierta... ...y si ya está cubierta, como decíamos, de, un, de resolver un problema siempre surge otro... ...y más allá de un problema es como la temática actual, ¿no? Fíjate que ahí de resolver un problema, una ne cubrir una necesidad... Por eso comenzamos nosotros con las clases de baile. ¿Qué onda? Porque en un principio éramos como puros amigos uh -huh. bailando. Uh -huh. Y de repente éramos muchos amigos bailando, pero tenía que haber un orden. Mm. Pero Beto dijo, oye, a ver, si todos estamos viniendo aquí a esto, quiere decir que la necesidad existe. Existe. Claro. O sea... A Estamos hablando de pertenecer a un grupo, estamos hablando de aprender a bailar, de socializar, uh -huh. de hacer ejercicio, ¿no? La física, actividad neurológica. Exacto. Sí. Entonces, dijimos, no, tenemos que, que poner un, un, una regla y tenemos que ver si realmente esto funciona. Un proceso didáctico. Sí, entonces uh -huh. comenzamos simplemente con la experiencia que nosotros teníamos de ser maestros de natación. Dijo, pues lo vamos a aplicar ahora fuera del agua. Vamos a ver si funciona. Y pues son errores y aciertos, vas aprendiendo con el paso de los años, pero ha funcionado. Sí, muy bien. Estamos cubriendo una necesidad que ahorita con el problema este que no te damos eh, permisos y eso no te autorizan, uh -huh. la gente está llamando porque le urge regresar a bailar. Sí, sí Entonces, terapia, ¿no? Exacto, es la necesidad está el emprendimiento está donde ya funcionó, ya sabes que, que es, está trabajando solito, uh -huh. pero a veces son estas pequeñas eh, mm, muestras mm. De, de tolerancia que te ponen a ver si aguantas para seguir o no. Órale. ¿No? Y, y te, sí. también te hace reflexivo, ¿eh? Claro, ah. y, y aprender. ¿El sí. Uh -huh. Sí, claro. Sí. Qué bueno dentro de la reflexión que nosotros hemos tenido es el saber que las cosas se están haciendo bien saber que algunas cosas se pueden mejorar pero que tenemos que seguir incluso uh -huh. en este caso varias de las personas que han estado con nosotros se, ha, se han dado la tarea de, de valorar como que no le daban un valor la dimensión que debía a la uh -huh. actividad y ahora dicen ah, Sí, ya le, cuando ya... falta, ¿no? Sí, lo que no sí, tienes es lo sí, que te hace falta, claro. Sí, sí, también nos sucede mucho en los alimentos, o sea, realmente, eh, qué curioso, ¿no? Que, que, O sea, emprender no tiene como una tangente, sino uh -huh. o sea, ustedes estamos hablando de una academia de baile, uh -huh. pero es una necesidad. Exacto. Claro. Los alimentos es una necesidad y así hay diez mil temas, ¿no? O más. Pero fíjate, ahorita tenemos la ventaja de tenemos acceso, ahorita más que nunca, tenemos acceso al conocimiento como nunca, Eso. ¿no? Eso. Y en este caso, por decirlo, en el caso de, de tú y yo, Benjamín, que trabajas eh, alimentos de, como del maíz o de uh -huh. origen, una de las cosas que a mí me gusta de eso es que, que, vol, que volvamos o tú trabajas eh, los alimentos que tienen que ver con la región y uh -huh. estacionales, uh -huh. que eso es fundamental, porque de repente a veces nos podemos a pensar que queremos comer un kiwi de, de, de, Nueva, de Nueva Zelanda, que bueno, está muy bueno, pero se me hace un poco arrogante, ¿no? El que lo pueda pagar porque... ¿Te das cuenta lo que cuesta traerlo? ¿no? Uh -huh. O sea, en el consumo de, de consumo eh, de energía, energía, de que tú. viene el avión, sí. cuando dices, pues es que aquí estás en un paraíso en el, donde vivimos nosotros. Entonces tú puedes... Y de hecho antes, en los, nuestros, nuestros antepasados nos mostraban, porque no tenían de otra manera, antes de la globalización comían alimentos estacionales, ¿no? No, es que tú sabes que incluso por preparación física de, de la naturaleza con el cuerpo humano y los animales, o sea, va cambiando, ¿no? O sea, tiempo de mandarinas, pues ya prepárate para, sí. para el frillazo, ¿no? Sí. Y, pa, y para combatir la gripa, como la Ajá. naturaleza te da lo que necesitas. Guayaba. Guayaba, exacto. Ay, pero somos tan rebeldes. Es que, que queremos lo que no hay ahorita. Es que no, a veces lo hacemos porque está ahí. Uh -huh. No sabemos el trasfondo de que fue traído de Nueva Zelanda. ¿no? Uh -huh. no sabemos cuánto costó. Nomás, ah, pues el kiwi es caro pues, porque es exótico. Uh -huh. O el lichi o, o uh -huh. la frega. No sabemos el contexto. Cosa, cosa que eh, siempre recalco más últimamente Que me, me gusta decirle a, a personas que están emprendiendo O personas incluso que ya tienen emprendiendo Y que yo estoy encontrando éxito ahí Y lo hablábamos la ocasión anterior Es el tiempo Porque si tú abarcas el 90% de tu día eh, Produciendo, creando y todo esto No vas a tener dos factores Uno es el tiempo de reflexión Sobre tus mismos procesos uh -huh. O tus mismas dinámicas para, volver, para mejorarlas otra vez un grado más, un grado más, siempre un grado más, ¿no? Eso te mantiene a la vanguardia y la verdad interiormente es muy bonito saber que ya estás implementando otra cosa porque estás creciendo, es natural, ¿no? Este, y en segunda te puedes informar, o sea, el tiempo para que, te, para que hagas cultura es invaluable, invaluable. Yo me fijaba, este, y si vemos el panorama actual de las empresas, del de, de mercado laboral, o sea, es extensivo, es muy extensivo. Sí lo aguantamos, somos bien guerreros, lo que tú quieras, este, y físicamente lo vas a soportar, pero te vas a regastrar en otras áreas que te tienes, o sea, es un complemento diario, así como el baile, ¿no? O sea, ustedes han encontrado la manera de combinar aspectos Que los mantengan informados, que los mantengan bien nutridos y que los mantengan ejercitados. Eso es bien importante, ¿no? Sí, sí. Y no debe ser nada fácil, es muy disciplinada su vida también. No sé cómo la sientan ustedes. Fíjate que, que sí, sí llevas... Bueno, cuando alguien externo te lo dice, te lo expresa, como que lo analizas de forma diferente. Órale. No, tú, O sea, tú ves... Yo podría decirte cómo es que yo veo cuando tú produces... Eh, tamales, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. y quizás son aspectos que tú no analizas claro. en, en tu proceso, ¿no? Cierto. Pero es cierto, hemos logrado conjuntar las tres cosas y no es sencillo, uh -huh. o sea, quien crea que, que ser un emprendedor es sencillo, no, es de lo más complicado, uh -huh. porque pasas como esa parte donde estás las 24 horas del día metido en el negocio, ¿por qué? Porque ya lo vas a comenzar, porque estás viendo dineros, porque estás viendo en dónde vas a lanzar tu, tu, tu producto, porque ahora tienes que mantenerlo ahí porque alguien te dijo que no le gustó, porque sí. a alguien le gustó demasiado, entonces mm. estás todo el tiempo ahí. Lo pienso, ¿no? Claro, y tienes que estar ahí porque es la base para que pues, esto pueda funcionar, mm -hmm. ¿no? Poco a poco vas avanzando y bueno, llegamos a ese punto donde dices tú, donde ya tengo un control un poquito mayor sí. y entonces ya descanso, ¿no? Sí. Pero me hiciste que me acordara... Coincidimos algunas veces en, en lugares donde nos íbamos a vender, o, o creo que, no sé si fuiste alguna vez a la expo ganadera. A la ganadera nunca fui. No, no, eso era una cosa tremenda, yo lo platico con Beto, ahora nosotros llegamos a durar hasta dos noches sin dormir, sí. preparando todo para uh -huh. irnos. Claro, yo recuerdo la primera vez que fuimos, yo decía, ¿quién va a ir a comprar granola? A la expo ganadera, o sea, no o panes veganos, no. O panes ¿Dónde venden carne? veganos, ah, y, <risa> claro que no. Y yo recuerdo haberle comentado al licenciado, pues porque usted dice, pero sí quiero ir, pero la verdad es que yo siento que me voy a regresar con todo lo que haga. Y él nada más nos dijo ustedes prepárense, prepárense, saca tus cuentas cuánto has vendido en un evento y llévate el doble. Entonces lo platicamos, dijimos, ok, vamos a hacer mucho. Pues sí, o sea, con toda la sorpresa del mundo que esos dos días sin dormir valieron la pena porque Orale. acabamos con todo. Uh -huh. O sea, tuvimos que llamarle a Diego que se trajera lo que teníamos de reserva en la casa porque increíblemente la gente que obvio no es vegana. No, pues ahí es pues un evento de carne. Sí, totalmente, pedía totalmente. pedía más panes, pedía más granola Oye, ¿y, se y una paraban, bonita experiencia. las reces y les aplaudían. ¿eh? Entonces, <risa> gracias, <risa> gracias. Casi, casi. No, pero, o sea, como donde menos tú te imaginas, tú sí. tú cuando comienzas... Te enfocas a un público, ¿no? A unos es tu clientes. ¿no? Claro, y de repente la vida te muestra que no hay que tenerle tanto miedo, ¿no? Sí. Que te puedes aventar. Sí. Oigan, vamos a mandar saludos. Mucha sí, plática sí, sí. y poca <risa> acción, exacto. Vamos a, a mandar, bueno, aparte de agradecerle a todos los que nos están escuchando, eh, como cada martes, vamos a mandar saludos muy especiales hasta Puerto Vallarta. Le, le saludamos allá a Nati que es colombiana, y a Ángel, que él es tapatío, creo que sí. Sí, tapatío. Sí, ¿verdad? Sí. Angelito es tapatío. Pues ellos están ahorita en, en Puerto Vallarta, están pasando esta parte de la pandemia juntos, están trabajando desde casa los dos. Entonces, pues, a, a solicitud de, de Angelito, eh, le vamos a dedicar esta canción a Nati, que esperemos que le guste, esperemos que se pare a bailar. Es como un sonecito. Uh -huh. A ver, maestro, se la voy a dejar para que la escuche sí. y me platica a ver qué, qué le pasa. Digo, ¿Qué le parece? Perdón. La canción se llama Sabrás y la interpreta Herencia de Timbiquí. Espero que les guste. Órale. Que sepas que mi corazón en toda situación te va a querer. Que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser. Quiero que sepas que quererte a ti me nace de forma muy natural. Que tu existencia es lo mejor que a mí en esta vida me pudo pasar. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando. Y aunque me esté quedando mudo Te haré saber que te quiero Y aunque yo ya me encuentre viejo Aunque esté triste o contento Te haré saber de cualquier modo Que estarás en mis adentros Ni sé y te puedo ver mi vida se llena de luz total siento que quiero a los niños y así mido mi gran capacidad de amar cuando te beso es tanta la emoción que el corazón palpita más y más entro a un estado de relajación siento que ya puedo morir en paz y aunque me esté quedando sordo y aunque me esté quedando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 ¿Qué le pareció maestro? Excelente es una bachata. Deje de comer cacahuates maestro. Perdón. <risa> para, <risa> oye, para eso era el intermedio. Uh -huh pues saludos hasta Vallarta esperamos que que Angelito y Nati hayan bailado este sonecito. esperemos que todo ese amor que están viviendo ahorita siga después de la pandemia que tengan muchísimos momentos muy muy bonitos le mandamos un abrazo muy grande a los dos uh -huh. y mi buen no? Benjamín que yes. tienes saluditos por ahí tengo un montón de saludos adelante este y me gustaría nada más que eh, a lo mejor la gente hoy est estuvimos hablando mucho de emprendurismo ¿no? uh -huh. o sea, eh Creo que nos hemos explayado un tanto y lo demás a lo mejor lo pueden decir las personas, ¿no? Que quiénes emprenden, qué dudas tienen, si les podemos solucionar, ayudar. O este, dejarlos peor. Eh, también, por <risa> con supuesto. La con la experiencia. Pero también hablábamos de un tercer tema que va integrado y que es la autonomía. Uh -huh. Claro. ¿no? Y a mí me gustaría mucho en este, en este momento saludar a Sam. Sam Alonji, este, ¡Saludos una, Sam! Una buena amiga también sí. Y ella está, eh, es parte de un colectivo Que eh, les quisiera invitar Que este viernes van a abrir su proyecto Que se llama La Terca uh -huh. ¿eh? oh. Y va a estar muy bueno porque Es, un bario, es una casa eh, Colectiva donde se están conjugando Varios proyectos Por ejemplo va a haber clases de Muay Thai eh, está la senaduría Que, que, que realmente uh -huh. están Abriendo y luego tienen un café que de chicas, o de morras, le dicen ellas, Ajá. que se llama La Maleza, hay fisioterapia, hay un estudio de tatuaje y piercings, hay un, un cooperativo de consumo consciente llamado Milpa, hay una biblioteca, <risa> eh, este, y van a tener muchísimas cosas que compartir, o sea, hay desde comida, postres, música en vivo, este, eso sería el viernes, ¿no? O sea, es una casa el... donde van a estar todos ellos. Todos ellos van a estar ahí uh -huh. y cada uno de que, que conjuga este colectivo trae su proyecto, por Ajá. decirlo así, y conjugan en esta casa. Ok. Entonces, el hecho de conocer la casa, que repito, es en Juan Manuel765, les va a permitir informarse de todo lo que Ajá. va a suceder ahí. Claro. La verdad es muy bonito, y yo le llamo a eso la autonomía, ¿no? Porque entre más colectivizamos, obviamente nos desprendemos del, del sistema, sinceramente, sí, sí. ¿no? Eh. Otra, otra de las cosas que me gustaría saludar es a, a nuestro compita Eric, que tiene un, un centro de rehabilitaciones que lo pueden buscar, se llama Casa Inti, eh, yo le hago mucho mención a este lugar porque, porque trabaja de una manera muy especial con la tradición. Le ayuda a sanar a la gente con sus adicciones a través de los cantos sagrados, de temazcal Y también eh, utilizan otro tipo de didácticas como clases de, de box, o sea, para que se descarguen, deportes Y así, ¿verdad? Entonces los invito a que busquen casainti.com.mx, que también es, sería algo maravilloso, ¿no? Ah, y hay que invitarlos a que sean patrocinadores, claro estamos que sí. buscando patrocinadores, sí. ¿Y, ¿y qué mejor de algo diferente? No, y, y que incluyan en el menú baile de salón. Claro, estaría Oye, muy bien Exacto, de eso se trata, crear comunidad De sumar, ¿no? claro y Otros podemos dar toda una, toda una explicación de las implicaciones neurológicas sí. con el baile de Sí, cómo les podría todo ayudar todo? a los chicos Estoy Ajá. de acuerdo, hay que mencionárselo a nuestro querido compita Eric uh -huh. Y a todos en general, ¿no? La verdad es que bailar es otro asunto. Hoy precisamente recibimos una llamada de una de las personas que, que quiere... Ella no es regresar porque es alumna de, de primera vez, pero habló para pedir informes. Y eso me comentaba, dice, oye, es que de verdad yo pasé, leí el anuncio y me pareció fascinante. Dice, yo he bailado toda mi vida, yo iba a un lugar en especial a, a tomar clases. Dice, ya no, pero... A mí me ha gustado siempre ver, dice, cómo las personas que bailan se mantienen jóvenes. Uh -huh. O sea, pueden ser personas muy mayores. Dice que a ella le tocó, por ejemplo, el, el caso de un señor que para poder bailar, sus hijos o los amigos o quien lo llevaba, lo tenía que ayudar si el lugar para bailar era un poquito más alto de nivel del piso. Entonces, lo subían y ya el señor ahí bailaba impresionante. Dice, pero hace unos pasos tremendos, dice, pero se terminaba la música y ya no podía caminar, entonces no. lo tenían que volver a bajar, dice, pero para él conectarse con la música, era la perderse, violación. ¿no? Ah. Entonces, de verdad, bailar es otras situaciones, te ayuda a recuperarte, te ayuda a, porque es un ejercicio que no te causa lesiones, a menos, bueno, de que ya hagas esto de cargadas y que te avientan, y, pero mientras bailes así, normalito, Y, nada y es, sucede es una actividad que se adapta ¿no? sí. a las diferentes edades ¿Sí? claro o sea, y, y es tratas sociales y es exacto exacto. fíjate que de hecho es una de las cosas que a nosotros nos gusta uh -huh. ahí en, en academia no importa a qué equipo de fútbol le vas no importan tus creencias religiosas no importa qué te gusta comer no importa qué partido político le vayas ahí lo que importa es que te gusta bailar uh -huh. No importa si tienes dinero, si llegaste caminando, si llegaste en el tren. Ahí eso no importa. Qué hermoso, la Entonces, verdad. son pocas las actividades que realmente te permiten coincidir con personas con las que te puedas desarrollar sin ese temor a ser rechazado uh -huh. por algo. Órale. A mí me, siempre que veo, este, eso lo visualicé desde que hacemos danza prehispánica, Ajá. porque ya ves que se hace en círculo, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces también se me figura como la rueda cubana que algunas veces, sí. veces no se ha visto, sí. pero luego me voy a lo individual y a parejas y me gusta verlos como si estuviera arriba, ¿no? Como si yo fuera un helicóptero, uh -huh. por las formas que se sí, hacen. Sí, tremendo. Y no sé, de alguna manera me gusta creer que enviamos como señales al universo, ¿no? Sí. Que son sí. de goce. O sea, de gratitud, de agrado, de placer y eso también es una comunicación, ¿no? Que por eso nos, creo que también nos vemos favorecidos en la salud, en la psique y en todo el rollo, ¿no? Sí, Sí. sí la verdad sí de, es El ser humano desde que existe baila y sobre todo en, en las implicaciones de la rueda, como tú lo dices en la danza y en el casino... Porque la rueda es el símbolo de la energía, mm. y cuando tú estás girando en una rueda bailando, estás generando energía, pero tú ahí mismo la estás captando, ¿no? Uh -huh. Estás transmitiendo la energía. Te vuelves como, ¿cómo se llama? El embobidando Tesla, ¿no? Ajá, exactamente. Una, sí, de seguro de ahí surgió mucho. Claro. Oigan, quisiera mandarle un saludo a Marisela Martínez Escobedo, que ¿qué creen? Ustedes no lo sabían, pero es su fan. ¡Ay, qué, sigue qué sus bonita! Clases, sigue sus clases por internet. Y me dijo, diles que me encantan sus clases. ¡Ay, qué bonita! Muchísimas gracias, Marisela. Sí. Oye, en esto del círculo, también, bueno, se me vino a la mente, las películas donde hay estas cosas demoníacas y eso, ¿qué es lo que te... Eh, te cubre, te protege de la energía mala. Un círculo. Un círculo. De sal. Ah, bueno, pero es un círculo, ¿no? no pero ¿cuál círculo? ¿Cómo cuál es el círculo? No, sí, no, no, bueno, no. yo recuerdo como en las películas de vampiros y eso, que no, ponte. ponte un círculo y mientras Ajá. no te salgas, ah, no te Exacto, ya, a nada ya. te pasa, ¿no? Entonces, el círculo es una cosa maravillosa. Totalmente. ¿No? Y, y también podríamos hacer referencia, porque es del círculo, como al espiral. Sí, ¿no? sí claro. O sea, desde que nacemos, empezamos a hacernos una espiral. Así nace realmente nuestra figura y también las semillas crecen así y en la tradición se llama Olin Yolistli. Ajá, sí, Olin Yolistli. Olin Yolistli, ajá, que uh -huh. es este vida en movimiento, ¿no? Sí. El caracol crece así, todo va en esa, en esa forma, ¿no? Y se me hace también una, algo bonito de compartir. Me hiciste recordar, uh -huh. ¿no? y yo iba a los conciertos de música clásica a la sala Olin Yolistli, en oh, la Órale. Y Como Radio Educación rifaba boletos y tenía muy Yo viajé muchos años a la Ciudad de México y teníamos, teníamos un conocido que se los ganaba en el radio. ¿Y te o sea, los daba? que no? se ganaba? Los boletos, los boletos para entrar a, la, a, las, oh, a los conciertos a los listo Listing. Órale. más bueno, fue un comentario. No, todo, todo bien. <risa> es información. Claro. Oigan, en cuanto a autonomía, eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué requeriría el proyecto de anfibios para ser autónomo? ¿O qué tan cerca de la autonomía está? A yo ver, pienso maestro. que sí somos autónomos nosotros, totalmente. Ya, sí. Ya. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó para que ustedes llegaran a ese punto? Bueno, lo que pasa es que una de las autonomías que nos ha generado es que los, nosotros somos dueños de nuestro tiempo, de nuestro proyecto y de las instalaciones. Eso, no es más, no. eso es muy complicado Eso es es complicado, sí. yo reconozco, ¿no? Sí. Pero. La verdad lo hemos planeado bien, porque uh -huh. nosotros sí tenemos un concepto bien claro de lo que queremos. Uh -huh. Y eso te da una autonomía, ¿no? Uh -huh. Donde de repente ahorita se atora un poquito, que sí te genera recursos, menos recursos, pero no importa, ahí estamos, ¿no? Sí. Porque hay una ideología, si se puede decir. De hay un sustento, más? pues. Uh -huh. Que tiene que ver una integración. Mira, ahorita me... Me recuerdo, uno de los autores que a mí me ha, me ha llamado mucho la atención y me ha influido, se, llama, se llamaba Gurjev. Uh -huh. Bueno, él, es, él eh, habla de un tema que se llama El Cuarto Camino uh -huh. y tiene un libro que yo le recomiendo que se llama Diálogos de Belsubú y su nieto. Órale, está se, muy... se oye fuerte, ¿no? Ah, sí. no, pero está tremendo. Y lo, lo voy a tratar de sintetizar, ¿no? Sí. Lo que pasa es que El Cuarto Camino... De repente, lo que muchas personas lo queremos ver como algo místico, cuando es algo para mí muy, muy concreto, muy sencillo. Buen punto que vas a tocar, Beto. Sí, uh -huh. o sea, el, el ser humano de repente te encuentras con gente que dice, yo soy un deportista, yo soy un gran deportista. Oye, pero ¿por qué no lees algo más? Cultívate algo más. No, es que yo soy un gran deportista uh -huh. y de ahí no lo sacas, Sí, uy, sí. El otro hay, otro, hay otros momentos donde una persona es muy mística, ¿no? Ajá. Dice, yo voy al templo y, oye, pero ¿por qué más haces ejercicio? No, pero ¿por qué voy a hacer ejercicio si yo soy muy místico? Yo voy mucho al templo, ¿no? Uh -huh. o, hay, o, o hay una persona que dice, no, es que yo soy un intelectual, ¿no? Donde uh -huh. quiera los ves leyendo libros en las librerías, ¿no? Uh -huh. y, oye, pero ¿por qué no haces ejercicio o no tienes una vida más espiritual? Uh -huh. Es que yo soy un intelectual. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, Guillén nos enseña. De que el cuarto camino es que tienes que integrar todo, porque si no eres, eres un ser humano incompleto. Estoy de acuerdo. Tienes que tener una actividad intelectual. Sí. Tienes que hacer ejercicio sí. por cuestión fisiológica para que tu cuerpo funcione. Sí. Y tienes que tener una vida espiritual, ¿no? Sí. Entonces, ese es el cuarto camino. Y me encanta que volvemos a recaer en el mismo tema, no es por nada, obviamente, sí. ¿no? Sí, o sea, hablábamos de del efecto bola de nieve. Sí. ¿No? Eh, vamos, estamos hablando de, específicamente ahorita de emprender uh -huh. Emprendes, te enfrentas a ti mismo, superas los retos emocionales sí. que vienen Aplicas tu intelecto sí. para solucionar todo aquello que, que, que se te va a presentar Pero ahí sinceramente a mí me pasó que ni con el intelecto, ni con la fuerza, ni, con la, ni el físico me alcanzaba para llevar... Eh, eh, mi proyecto al nivel que quería Ajá. y se integró por naturaleza, o sea, vas llamando las cosas, ¿no? Sí. De acuerdo a las vas necesitando y se integra la espiritualidad, ¿no? que yo le encontré en, en lo que le llaman el camino rojo, o que es el camino de la mexicanidad, ¿no? Este entonces, no es que me sienta el ser completo, Ajá. pero estoy en camino a hacerlo, ¿no? Ajá. Y, y había, había algo que mencionaste que me pareció súper importante eh, al principio que te dije Estás a punto de mencionar algo muy importante El cuarto camino Ah, y también quiero decir sobre Guryev uh -huh. este, Que yo no conozco su literatura uh -huh. y me, Tú me has platicado un poco Y lo, lo poco que sé Lo he aprendido de ti Pero mi maestro de danza justamente eh, Me habló sobre una película que se llama Encuentro con hombres notables ah, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Eh, que también se la recomiendo Incluso la pueden encontrar en YouTube Y está, wow, buenísima Habla de lo que Beto nos está transmitiendo también eh, y finalmente, pues, autonomía la vas a lograr así, sí. yo creo Con eso, ese conjugado de cuatro eh, ámbitos a integrar, empiezas a encontrar tu autonomía Sin duda, Beto y Meche han logrado una autonomía muy, muy especial, este, yo se lo reconozco eh, para mi caso y mi proyecto la verdad la autonomía siento que la voy a lograr Ahorita se están abriendo unas puertas eh, en cuanto a lo de cocina porque ya llevamos tiempo enseñándonos a sembrar Cultivando relaciones también que, que se integran para que tengamos eh, pues, la posibilidad de generar nuestros propios alimentos Eso para mí sería la autonomía en el proyecto de Kuali Tamali, ¿no? eh, poder generar nuestros alimentos Y no sé que, que a lo mejor existe un quinto camino, no mi Beto, ¿Sí? porque la agricultura, no sé, pero a mí me está eh, revelando que integra espiritualidad, físico, este, intelecto y te integra todo, entonces estoy muy contento de poder meter mis manos a la tierra. Sí. Eso. Mira, una de las cosas importantes es que mira, lo, en, en, en las culturas orientales como en el hinduismo, en la yoga o el Tao, Nos dice que el, el ser humano primero tiene que existir, ¿no? El ente como tal. Y los dos elementos fundamentales es lo que consume. Mira nomás. Y el entorno. Claro. Entonces ahí, pero ahí el otro elemento es la espiritualidad. Porque tú no puedes prescindir de ella, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál? La que sea la que te lleve a donde tú quieres llegar. El problema está, el riesgo es que cuando tú lo encuentras, no quieras para mí. Y este decirle al otro es que tiene que ser por ahí porque ya crea, caes en el dogmatismo. Mm. Si a funciona por ahí, dale, ¿no? Ah, pero no puedo sí. llegar y decir, es que tienes que hacerlo así, porque no. si no, no. Porque a mí me ha funcionado y tú también hazlo. No. No. Bien clásico que sucede. Sí, sí Y lo peor de todo es que si no accedes, se enojan contigo. Sí, ya rompes una relación. Pero está bien, está bien porque sí. vas depurando. Sirve, sí, ¿no? exacto, sirve para <ríe> depurar. Sí. Oigan, este. ¿Se acuerdan que ahorita saludamos a Marisela Martínez? Sí. Ella es psicóloga infantil. Ah, qué bonito. Yo creo que sería también algo muy interesante de que comparta con ustedes o para claro. los radioescuchas. Sí. Chicos, anímense. Esta, esta parte de mencionarles de que estamos buscando patrocinadores es precisamente para sumar lo que nosotros queremos es hacer esas redes, hacer cadenas donde redes tenemos de repente el concepto que es únicamente lo que te encuentras en internet, sí. no, lo importante es saber a qué nos dedicamos y saber que alguien de la confianza de otra persona, Así porque es. probablemente yo no la conozco, uh -huh. pero sé que tú me la vas a recomendar, sí. entonces esto es lo que realmente vale que no te vayas porque la marca dice, porque uy, tiene el consultor en un lugar uh -huh. carísimo ajá, no, ajá. entonces debe de ser buenísima No siempre Exacto. esto funciona. Qué bueno que mencionas esto, porque ahorita me llega a la, a la mente una cosa que quisiera comentar. Eh, de, hay gente que emprende, se me ocurre, sí. eh, una persona se, le, eh, se anima y pone un puesto de tacos al vapor. Una olla de tacos al, al vapor lo sale a la esquina el por la mañana, sí. pero ahorita se está enfrentando a gente yo lo cómo le llamaría? Yo la llamaría para no parecer un poco agresivo como sin escrúpulos de los grandes corporativos a qué me refiero concretamente voy a hablar de las tiendas de conveniencia de conveniencia que no voy a decir su nombre okay, pero que okay. están por toda la ciudad por qué porque yeah. no me parece como yeah. amarillitas Bien, exactamente ¿Con rojito? entonces de repente <risa> o sea, no sé si han visto ah, también nosotros vendemos tacos o sea, no están visados ¿Tam también yo ta qué también loco. yo vengo tamales O sea eso ya no es ¿Qué? ético, eso ya no es Eso me, ah, sí, sí, sí, sí, me pegó, eso me pegó, me explico, eso ya no es ético. ¿Sí me explico? Cuando una persona sale. Qué, qué y, interesante. Y, y, o sea, dices qué bonito. Pero sabes qué, El, perdón. No, adelante. O sea, lo más grave de esto es que algunos tenemos todavía esa mentalidad donde dices, no, mejor me voy a la tienda porque no sé cómo haga los tamales no sé si se lavó las manos Uf. no sé si esto, o sea, y no te pones a pensar que esa persona lo está haciendo para sobrevivir sí. Sí. Y, y en esa cadena les pagan muy poquito a sí. las personas que trabajan ahí nunca va a ser de ellos no, claro que no Van a que de personal como toda cadena, pero eh, dos puntos entonces a, a conjugar número uno, una historia así brevesísima. Eh, la persona es que cuando te empiezas a meter en el rol de, de comerciante Bueno, eh, luego te vuelves adicto a comerciar Si sí. quieres comerciar Todo no, no. Ves oportunidad así de un margen de ganancia Y bueno vendo esto Bueno cepillo de dientes Bueno pasta de dientes Arbano bueno, o sea, no, <risa> Y la verdad yo, yo me siento un poco ahí Yo en la onda de los alimentos no Porque te vas topando con ingredientes Y, y así quieres comerciar Está bien Pero este, es mejor enfocarse también como que denotes tu mayor virtud, tu mayor este, mm, herramienta uh -huh. y que hagas uso de ella sí. ¿no? y que dejes oportunidad también para los demás, lo digo por el comentario de Oxxo y ahora vendo todo, no, no. Sí. O sea, servicios, bueno, van a poner todo ahí, no sé. Y punto número dos, eh, me encanta, me encanta, de verdad se me hace un poco hilarante y cómico que los comerciales eh, actuales de BIM, de... Perdón. De, de, de, de marcas eh, eh, muy grandes, pues, internacionales, transnacionales incluso. Cada vez están cayendo más en el consumo local, ¿no? Ajá. No, ahora es pan artesano, Juan, Ajá. o sea, de la colonia casi casi, ¿no? Pero sinceramente, o sea, yo no conozco a nadie que, que trabaje para ellos, ¿no? Ajá. O sea, yo no conozco un productor de trigo que trabaje para claro ellos. Claro que no. ¿verdad? Y no, me, no. me choca también que hay muchos comerciales. Como de jugos y toda esta onda que ya están denotando mucho que le compran a Pedro. ¿no? Ah, sí, sí, sí. ¿Y quién conoce a ese Pedro, no? Entonces... Claro que no, son actores de lo mismo. Y, y alguien que estábamos en familia el fin de semana pasado, a, alguien precisamente salió a ese comercial y dijo, mira, tan fácil. Si realmente le están comprando a un productor, ¿a cuánto te gusta que le estén pagando su fruta? Para empezar, para, para empezar. Ajá, o sea, justamente, claro que no, le están pagando así el efectivo uno sobre otro, claro que no, o sea, mm. se trata de exprimir lo más posible al que no tiene el recurso mm. y al que te está dando lo que tú vas a ganar, ¿no? Sí, entonces fomentar... Sinceramente, estas cadenas que, que queremos crear, Ajá. o sea, no va, va, no va a terminar más que por acercarnos y sí saber que Juan oh. está haciendo el claro. pan, Claro, sí. que Meche está haciendo la granola, sí. que Bla Benjamín en los Tamales, que ve todas las clases. O sea, sí, de eso se sí, trata, sí. ¿no? De eso es se que trata. Eso es el consumo local. Uh -huh. De repente, mucha gente pone el, el hashtag de consumo local, pero quizá no sabes lo que esto quiere decir, uh -huh. o sea, consume local es esto, que de verdad a la señora que está en el mercado, que sí. se levanta a las 3 de sí. la mañana porque tiene que sí. caminar, porque cuánta gente llega a vender y trae un carrito, o una sí. carriola, es lo que tiene para moverse, o sea, consúmele a esas personas, consúmele a Benjamín que está haciendo otro tipo de tamal, que trae un concepto distinto, pero que cuando te lo comes funciona, Quiero dar un punto también sobre eso y es que, ok, sí consumimos local, eh. pero consumo local no quiere decir consumismo local. Uh -huh. ¿verdad? Ah, no. Porque sinceramente estamos otra vez tan enrolados en el mediático sistemático eh, express. Que sí te compro, pero no te saludo, no, no, no, no, ah, no, sí. no genero el vínculo, ¿no? Ah, no, no. Y ese no. es el verdadero consumo eh, local. Es elemental Totalmente. el conocerte, el saludarte, el extrañarte. Yo caigo muchas veces en eso, porque todavía, como digo, estoy ajustando mis tiempos, entonces a veces ando en friega y sí trato de ser, este, pues, humano, ¿no? Trato de caer en el tema este que decíamos humanismo, ser humano, no saber que la persona a la que le estás vendiendo también es humana. Claro. Este, pero tenerlo en cuenta ahorita que lo estamos mencionando para reafirmar ese punto, ¿no? Que hagamos un consumo humano local. Uh -huh. Claro. Que, que socialicemos un poco, que sepamos que le gusta, que tiene, que siente, que cree. Ahí es donde generamos verdaderos vínculos. Fíjate, a nosotros nos ha funcionado muchísimo una cosa que, que ya entre el maestro y yo de repente nos da mucha risa. A todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre, ¿cierto? Sí. O sea, a ti te gusta que llegas a un lugar y te dicen, "¿Qué onda, Benjamín? ¿Cómo estás? ¿Por wow, qué no habías claro, venido?", ¿no? Claro. No que se te queden viendo así con cara de, "Ay, hola. Qué uh -huh. bueno que llegaste", pero que no tienen ni la menor idea quién eres, ¿no? Sí. Bueno, en las clases de baile nos sucede lo siguiente. De repente eh, pues llegan muchos nuevos y el maestro es el que se encarga de recibir a todas las personas nuevas ya cuando estamos en casa y que estamos haciendo un recuento de los daños en las clases de la semana por ejemplo él me comienza a decir oye es que fulanito de tal y yo ese no, ¿quién es? ay me eche el que es así, así, así yo, no pero ese, esa persona no se llama así se llama así ¿cómo? pero si yo le mencioné así todas las clases y nunca me dijo nada y yo ¡Ay, maestro, apréndase bien los nombres! Híjole. Pero, ¿qué ocurre? Ya cuando les tienes un poco más de confianza y que se los comentas, yo sí, entre broma y broma, les digo, a ver, ¿por qué nunca le reclaman al maestro que no les dice el nombre? No importa, pero es que él a mí así me saluda. Pues ya estoy poniendo atención. Ajá, uh -huh. o sea, es importante, a lo mejor, bueno. eh, en lugar de Alejandro le dijo Alberto, pero para él es importante porque le da un nombre. Pero, pero porque me estoy dirigiendo a él. Exacto, uh -huh, uh -huh. y eso es muy importante, el que llegues al mercado y te digan, te digan así, a que no llegues a una caja donde nada más medio te saludan, te cobran todo y te dicen es tanto y se acabó. Entonces, eso es muy importante, ¿no? El que hagamos comunidad. Sí. Fíjate, y se el los medios, ahorita yo quisiera hacer, aparte como un comentario, porque mira, nosotros <risa> metemos, por decirlo, esta semana empezamos otra vez a hacer camote tatemado. Ah, yo lo traigo en mente. Bien, entonces Meche su pedido. tomó fotos no? y las subí a la red y ¡pum! Todo desapareció. Voló. Wow, pero claro, Meche le puso cuáles son los beneficios del camote. Claro. Quemado, el Sistema el nervioso, cuerpo, el exactamente, de, para de las, carbohidratos, las, para las mujeres, para las cuestiones hormonales, para el, proteína, para los que hacen el gimnasio. Entonces ya les fíjate les vas dando un plus, les claro. das a las redes y pum. Y entonces ya de repente pues también se lo llevamos, ¿no? Y hola cómo está y luego ya después Meche le gustó sí claro, tiene Uno que no ser es el círculo completo, ¿no? ¿Sí? O sea, sale de contigo, alguien lo lleva, alguien lo prueba y después hay que cerrar en le gustó el servicio, interesante. o ¿Le sea, gustó? le gustó está el bueno? producto, mm. le, le pareció que está bien hecho, tienes que cerrar, o sea, volvemos a que el círculo es la vida, ¿no? Este y el círculo humero. te da todo eso, de ¿no? Diez, mi meche. Chicos, tenemos tres minutos, Benja, un minuto para tu cierre. Voy a cantarles una no sé bueno. qué. Hoy no, hoy ah, no. No importa, pero en un minuto. No, no, no. Este quiero dejar un ejercicio como social. A okay. todos los que nos están escuchando y que esas personas también le comenten a los demás. Vamos a preguntándole su nombre a las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Si llegamos al tianguis y siempre compramos fruta con, ni sabemos cómo se llama, ¿no? Porque nos la quitamos con, señor, señor güerito güerito, ¿verdad? Entonces, <risa> sí. este, buen día, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te llamas? ¿No? Pues, Juan, muy buen día, mi Juan, y ya... Pero vamos humanizando cada vez más sí. nuestra realidad, ¿no? Claro. Eso es lo que, quiero, con lo que quiero cerrar mi minuto. A mí me encanta, incluso para la persona que llega y te deja el agua, para la persona que Exacto. se lleva tu basura, Exacto. para la persona que, no sé, todo aquel con el no que me coincides. No que recoge la basura. Yo tampoco, ahorita Mira, que lo ver, estoy vamos, pensando, vamos pero vez. el del agua sí me lo sé. Y llega a las 7 de la mañana tocando oh, así como manche. que le debemos. <risa> ya le <risa> tocó. Y tiene un plus. El jueves que hacemos pan de lote, yo voy con, a comprar el grano de lote. Y como siempre soy, hola, ¿cómo estás, amigo? No sé cómo se llama. Y le sí, voy a preguntar, sí, ¿cómo estás, sí, amigo? Oye, sí. ¿y dónde están los muchachos? ¿Por qué no han llegado? Y ya, ah, no, mira. Y siempre dice, te voy a poner uno de más, ¿eh? Ah. Funciona, ¿no? Claro. Creo que todos lo hacemos. O sea, no te cuesta nada esos cinco minutos con esa persona que está apreciando lo que, lo que tú produces. Sí. No, o sea, no me cuesta nada ponerle un poquito más de ensalada, sí, darle sí, una ¿no? salsita. Lo disfrutas. A nosotros no nos cuesta nada si vemos que todos están emocionados, 15 minutos más de clase, ¿por qué no? O sea... Estamos haciendo comunidad. Maestro, cierre aquí. ya 10 segundos. Ay, pues muchísimas Dios gracias. Con... Nos vemos el próximo <risa> martes. lo apresuramos. Sí, Benja, muchísimas gracias por haber venido. Para mí es un como por vez número 25. Ah, <risa> por enésima ocasión. Esperemos les, que. Les pago para que me contraten. <risa> no, esperemos que regreses pronto. Claro que esperemos sí. que toda tu gente esté interesada en ser patrocinadores de nosotros, en claro. compartir sus conocimientos con nosotros. Sí. Señor Sergio Fong, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo hasta donde estés. Hasta Vallarta. Gracias Oale. por la oportunidad de permitirnos expresar. Muchas gracias. Gracias, gracias maestro. Nos vemos, nos escuchamos, nos el, escuchamos próximo el próximo martes. martes. Gracias.